Hola, buenas tardes, me llamo Alejandro, vengo a hablar un poco de cocina, eh, estoy desde los 20 años en una cocina este, para pasar recetas, para que gente me pueda llamar para darle algunos consejos este, sobre lo que es la limpieza en la cocina, la ambientación de una cocina, eventos y bueno, todo un poco de cocina charlar con la gente... ...interactuar con la gente... ...con algunos cocineros más adelante... ...y tener unas mejores perspectivas... ...para trabajar en una cocina... ...y bueno, pasar mayormente pasar recetas... Este, ...y bueno, el programa se va a dedicar más... ...a, a lo que es eso... ...y bueno, y empezamos con un pedido... ...espacios para dar clases... ...en la inclusión de profesión gastronómica... ...a las personas de menos recursos... Que, ...que serían lugares en distintos lugares, sea Quilmes, Berazatei, todo lo que es alrededor de Quilmes... ...hay mucha gente que quiere estudiar cocina y por ahí no puede pagar una cuota... ...y nosotros estamos este, a disposición para poder enseñar en los lugares sin cobrar... ...y que la gente vaya aprendiendo un poco para también darle de comer a los chicos... Este y todo eso, es una inclusión, es cocina, pastelería, fábrica de pastas. Yo me dedico a la fábrica de pastas ahora, soy artesano en pastas. Este, hacemos todo tipo de pastas, hago evento con pastas y después todo cocina integral. Este, y después charla sobre seguridad e higiene, limpieza en, en los restaurantes, este, mantenimiento de la materia prima, mantenimiento de los utensilios y eso es más o menos lo que se va a ir haciendo en este programa espero que les guste a todos espero que la persona que les guste ya, uh, llamar y, y preguntarme cosas bueno, estoy a disposición para contestar este, y espero que les guste el programa ahora vamos a empezar vamos a tirar una receta de pasta a ver. vamos a tirar una receta de fideos al huevo la masa es para cinco personas, eh, lleva un kilo de harina, 5 huevos, media taza de aceite, media taza de agua, sal y pimienta a gusto. Los procedimientos son formar una corona con la harina, agregar los huevos, el aceite, el agua y los demás ingredientes. Integrar todo hasta obtener una masa lisa y homogénea. Eh, masa lisa y homogénea es cuando le, le ponemos el dedo sobre la masa eh, que la masa vuelva a su lugar entonces quiere decir que ahí la masa está bien y después cómo obtener los fideos, estirar la masa finita con un palote o una máquina que hay máquinas este, manuales como la pastalina y todas esas cosas eh, si la tenemos, y, si no con un palote eh, hacemos un poquito más de fuerza pero bueno, vamos a tener un, vamos a estirar la masa extender como unas sábanas, extender sobre el, sobre una mesada o una mesa lisa extender este la masa, cubrir con harina para que no se nos pegue la otra masa que vamos a poner arriba y enrollarla, eh, enrollarla de los dos lados, de una punta y de la otra y hasta que se una entonces agarramos con un cuchillo y lo cortamos, podemos cortar de, del ancho que nosotros queremos podemos finito, grueso Podemos hacer papardeles que son de 2 centímetros de, de ancho y una vez hecho eso desarmar lo que queda como un cañito y bueno ahí obtenemos los fideos y queda nervvirlo después se hierven entre 5 y 7 minutos y lo sirve con una salsa buena que sea de tomate salsa blanca tenemos distintas salsas para para armar este, después uno también puede ...puede jugar con con lo que uno quiere... ...con los gustos de cada uno... ...podemos armar todos distintos todo tipos de salsas... Este, ...y bueno, eso requiere de cada uno que vaya pensando... ...lo que tenemos en la heladera... ...dicen que el buen cocinero es aquel que cocina... Con, la, ...con lo que tiene en la heladera... ...y yo creo que sí... ...yo creo que es así... ...uno cuando tiene las cosas en la heladera... ...bueno, va juntando y va haciendo lo que... ...lo que puede y lo que debe hacer es una forma de ser cocinero en la casa y me gustaría que así los hombres, las mujeres que bueno dicen no saber de cocina, pero yo sé que saben este, yo sé que hacen algo en la cocina entonces me gustaría que también llamen y me tiren ideas, este, me tiren recetas y yo acá lo, lo difundo, estaría bueno eso y, y también que los hombres nos animemos hombres mayormente que nos animemos... ...aquellos hombres que están en la, en la casa y dicen... ...no, yo no sé cocinar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello... ...que vayan a una cocina, que cocinen... ...que es lo mejor que hay... ...es el, el mejor oficio que puede tener... ...yo lo digo de corazón... ...yo estoy desde el año 93 en este oficio... Este, ...me gusta, lo hago de corazón... Eh, ...trabajo... ...ahora le estoy enseñando a una de mis hijas que tiene 20 años... ...también está haciendo cocina... ...cocinamos juntos... ...yo cocino los fines de semana con ella... ...y está aprendiendo... ...todo aquel que quiere aprender cocina... ...es lo más lindo... ...este... ...lleva mucho sacrificio pero es hermoso... ...ustedes no saben lo placentero que es hacer cocina... ...hacer cocina... ...y... y ...la cocina es un arte... ...es, es dibujar los platos... Es, ...la comida se dibuja... ...este... ...es muy lindo... ...así yo también con la pasta con la pasta algo muchas cosas hago distintos colores de de masas distintas cosas de relleno y es, y es este hacer trabajar la cabeza y de paso te sirve como psicológicamente también y es muy bueno y yo espero que les guste este programa voy a estar dos veces en la semana este, yo hago eventos los fines de semana eh, hago todo tipo de eventos en restaurantes en, en salones podemos ir a las casas a cocinar a la gente que quiere reunirse de 5 personas o más y se reúnen en la casa podemos ir a hacer la cocina en la casa y es muy lindo este llámenos con plena seguridad y, y somos gente de trabajo somos gente que cocinamos hace mucho tiempo eh, es una es algo familiar voy con mis hijas tengo una hija que es moza una hija que es cocinera y nosotros cocinamos para las personas para un grupo de familia para un grupo de qué sé yo de, que hay una reunión vamos y cocinamos hacemos los postres todo es toda una cocina muy amplia y, y bueno nos puede llamar este, yo le dejo un número de teléfono que es mi teléfono y también le voy a dejar el teléfono de la radio si ustedes quieren. Eh, yo tengo un celular que es mi número de teléfono que es 11 595 68 315 o llamarme a la radio al 4224 9994 o 4253 7127 y mi y mi facebook es chef rodríguez arroba ahí adentro está la página que es artesano en pastas ustedes pueden ver ahí hay fotos Eh, cómo se hace de, el paso a paso de las ravioles la foto de todo lo que es pasta pasta artesanal que eh, eh, no es lo mismo que la pasta que se hace en las fábricas es distinta eh, nosotros la hacemos de otra forma no es que la pasta del, de la fábrica de pasta son riquísimas son muy buenas pero nosotros hacemos distinto nosotros le damos a la gente eh, lo que la gente quiere Y usted me viene y me dice, ah, hacemos un relleno, no sé, de, por poner, de conejo. Lo hacemos con relleno de conejo. Eh, y así muchas cosas. Nosotros hacemos los rellenos que ustedes quieren. Les ponemos todo lo que ustedes quieren y le hacemos las formas que ustedes quieren. Este, y es lindo porque uno puede, puede darse el gusto de comer una pasta que no sea la tradicional, sino que sea distinta. Y así con muchos podemos hacer de llama que te conejo que ya lo dije de vizcacha de jabalí todos esos tipos de rellenos se pueden hacer y la gente que le gusta y la gente que quiere que tiene un buen paladar puede hacerlo pero también tenemos las pastas rellenas clásicas eh, de verdura de ricota de jamón y queso, Tenemos, tenemos distintos tipos de, de pastas, y así también las salsas. Las salsas son bastantes salsas, hay más de 200 tipos de salsas, que mucha gente no lo conoce, y vamos al restaurante y comemos siempre la misma salsa. Y entonces tendríamos que salir a conocer un poco más las salsas y pedir. Y hay muchos cocineros que estamos dispuestos a, a ayudar a la gente que por ahí no sabe cocinar, Eh, le podemos dar clases, este, yo tengo en mi Facebook muchos cocineros que en otro momento van a empezar a venir y van a empezar a explicar lo que saben hacer, y, y bueno, y ustedes van a tener la, la exclusividad de pedirles alguna receta, porque vamos, les vamos a dar la receta, no se la cobramos, se la damos la receta, y ustedes pues nos comentan si, cómo les salió, si le salió bien, le salió más o menos eso ya depende de ustedes pero va a estar muy bueno ¿eh? eso les puedo llegar a asegurar y me gustaría que empiecen a llamar y opinen sobre qué es lo que le parece cómo cocina cada uno este, pueden entrar a mi mail o, y ver cómo cocino yo en dónde trabajo y bueno estaría bueno todo eso y después no sé empezar a hablar sobre cómo podemos, eh, tengo buenas prácticas de manufactura que es eh, cómo conservar las cosas, cómo conservar las materias primas, cómo evitar las contaminaciones por agua y por desechos, por ejemplo excrementos, desechos agrícolas o e industriales se debe controlar el abastecimiento de suficiente agua potable para todo lo que es este hojas verdes la lechuga todo eso con hay que lavarla con mucha agua para sacarle todo lo que tienen las hojas porque siempre tienen en, en las llaguitas de las hojas tienen bichitos tienen toda esa cosa entonces se le puede ir sacando este, las operaciones de limpieza debe realizar con agua potable Eh, siempre en la cocina dicen con una gotita de lavandina yo prefiero con una gotita de, de vinagre eh, yo como cocinero prefiero que sea vinagre antes que lavandina este, sería muy bueno eso después este, cómo se cuida la materia prima eh, con las heladeras en buen estado las heladeras limpias Este, revisar todos los días las heladeras y revisar todos los días lo que tenemos en nuestras heladeras sacar lo que nos sirve este no comerlo lo que ya nos sirve, no comerlo este, pero estaría estaría bueno ir todos los días a la heladera y revisar qué es lo que nos sirve y qué es lo que nos sirve y lo que no, no nos sirve empezar a, a tirar y dejar lo que nos sirve para empezar a, a cocinar pero y comprarlo lo justo justo, lo que es carne, pescados, todo es este, comprar para hacer la comida en el día. No dejarlo para otro día, porque el pescado, la carne, todo eso empieza a tomar distintas cosas que hacen mal al, a la salud. Después, este las cosas caseras, los fideos, todo eso que hacemos casero se pueden congelar. Yo hago todo lo que es pasta congelada. Eh, y se puede vender congelada después usted lo hierve entre 7 y 10 minutos lo que es congelado y, y ya tiene para comerlo eh, esa es la forma de tener un freezer o un, una heladera que tenga un poco de freezer para tener todo frisado el frisado dura 3 meses eh, hay muchos que dicen que dura más de 3 meses, pero no, yo lo dejaría 3 meses, lo máximo y, y en esos 3 meses comer lo que uno tiene en el freezer Eh, por todas las contaminaciones que hay ahora ahora el freezer lo que la comida que entra contaminada en un freezer eh, sigue la contaminación en el freezer no es que el frío lo corta a la contaminación por eso todo lo que se saca del freezer no se lo debe volver a guardar en el freezer porque ya se contaminó lo que se saca del freezer hay que cocinarlo en el momento y guardar ...comprar y guardar en el freezer... ...también nos tenemos que fijar que todo lo que compramos... ...sea... ...sea nuevo... ...el pescado, la carne, todo que... que ...tenga un buen color... Eh, ...la carne que sea rosadita... y no esté negra... ...cuando la carne está negra ya es una carne vieja... ...que, que ya lo tienen de antes... ...entonces no, no es conveniente comprarlo... ...igual que el pescado... ...mirarlo bien que... ...que, se, que la carne esté... Esté durita cuando le metemos el dedo en el pescado que la carne sea durita no, no no que sea blandita cuando ya la carne es blandita es que el pescado ya no sirve tampoco y no deberíamos comerlo y, y así todas las cosas cuando vamos a comprar tenemos que mirar mirar la, las plantas que vamos a comprar también que no estén muy muy negras porque tampoco sirven que las hojas estén bien que estén este verdecitas como tipo Eh, verde clarito no el verde oscuro que ya las plantas son viejas entonces tampoco se debería comer eso no digo que sea malo pero pero si podemos este no comerlo mejor y bueno y así todo después este lo que tendríamos que tener en un negocio en todo negocio de origen alimenticio de ponerse un cartel con los siguientes sugerencias para los chefs o para los ayudantes de cocina que estamos trabajando que se limpie con agua potable lo primero que tiene que hacer un chef cuando entra en una cocina es lavarse las manos con mucho jabón tener limpias las manos porque venimos de afuera y venimos con las manos contaminadas este, después de lavarnos este ponernos un también pasamos alcohol en las manos para desinfectarnos y después sí empezar a mirar las heladeras que estén limpias que estén totalmente limpias Eh, eso cómo se hace cuando se termina eh, el horario de, la, de trabajo se deben limpiar las heladeras este, limpiar todos los desechos que quedan porque se nos caen pedazos de carne, sangre eh, te, este, entonces estaría bueno todo que se limpie cuando se termina el horario de trabajo y después este... gracias a Claudio, muy bueno el programa bueno, gracias el glacé ¿cómo se hace un buen glacé para galletitas y que se que, se, que, se, que seque rápido? bueno, mira nosotros el glacé que hacemos es con agua, azúcar limón este, bastante limón para que se seque o el limón seca y después le podemos poner este, algún colorante o algo que nosotros veamos pero el buen glacé es bastante yema en agua tibia y azúcar y limón, bastante gotita de limón para que quede el glacé más este brillante y que se seque cuando obtenemos un glacé brillante se seca más rápido este, y bueno, eso es lo que te puedo decir la, Claudio, espero que te, que te haya servido la receta Y espero que te guste más el programa y que puedas seguir preguntando más cosas. Y toda la gente que quiera preguntar, no hay ningún problema. Yo estoy para contestar las preguntas de ustedes. Estoy a su disposición. Bueno, como estábamos hablando de la limpieza. La limpieza de la heladera es fundamental en una cocina. Este, de todo tipo, todos los días a la mañana llegamos y las heladeras tienen que estar limpias para que la materia prima se esté limpia esté justo para que le demos de comer a los comensales. Eh, nosotros vivimos de los comensales y de lo que nos dicen ellos que está bueno. Y es un orgullo que el comensal diga está muy buena la comida. A mí me dio muchas satisfacciones este, en un restaurante en el lugar que yo trabajo que me diga que está muy buena la comida. Eh, me da más satisfacciones que eso que, que estar trabajando o la plata que me puedan llegar a pagar pero sí, nuestro oficio es muy bueno que, que la gente no diga que, que lo que hacemos, lo hacemos de corazón y que lo hacemos bien. Y, y bueno, pediría a todos los cocineros, chef, como le dicen ahora, yo, yo soy un cocinero de los viejos, entonces por eso me digo que soy cocinero, no chef, este, y sé que para ser chef se lleva muchos años, pero yo me sigo manteniendo en la cocina, soy cocinero, soy de los cocineros de los viejos este que ya en estos momentos no, no, no hay mucha gente de, de los viejos pero los que vienen ahora son buenos también este, con un poco más de práctica son buenos este, los institutos enseñan muy bien tienen muy buenas categorías de enseñanza este y, pero también tendríamos que tener lugares que enseñen sin cobrar tanto eh, porque Hay mucha gente que no puede estudiar por el tema eh, monetario, que no se puede pagar tanto en unos institutos. Los institutos tienen muy buenas referencias. Eh, yo estudié en el IAC, este, pero también está el Gato Dumas, que es muy bueno, el Instituto del Gato Dumas. Eh, son las dos mejores. Después hay muchas buenas también, pero yo las que siempre digo que son mejores son esas. Porque en una estudié y la otra estudié. Me gustó cómo trabajaba el Gato Dumas y soy de la vengo de la rama del Gato Dumas para cocinar. Y ahora con con este muchacho calabrese que está trabajando en canalcito también muy bien. Se ve que le dejó mucho el Gato Dumas y trabaja igual que el Gato Dumas y se aprende mucho de esta persona. Y así deberíamos ir aprendiendo de los cocineros viejos. Este, y ver el ejemplo de los cocineros viejos este ya es como el fútbol este cuando los jugadores son viejos son tiempistas bueno los cocineros cuando somos viejos somos tiempistas también. Eh, ya sabemos los tiempos de cada cosa, sabemos cuándo sacar cuándo no sacar cuando una cocina nos, eh, nos avisa que ya la comida está ya, ya está por terminarse de hacer el horno nos avisa todo, todo en una cocina cuando uno está metido 100% en una cocina, Saben los olores y, y los ruidos que hace de cada comida para sacar en el momento que hay que sacar. Este, esto no nos olvidemos. Eh, siempre, siempre en una cocina, el que le gusta la cocina y está ahí metido en una cocina, sabe que, que los ruidos y, y los olores ya estamos para sacar esas cosas. Y así trabajamos con todo lo que es cocina. Y en una casa también, en la casa de los ruidos y de las... Eh, y los olores cuando abrimos la heladera nos dicen qué es lo que tenemos que sacar ahora y comer ahora y qué es lo que directamente nos sirve y lo tenemos que tirar y, y el horno de nuestra cocina también nos, nos, nos avisa cuando una comida ya está por estar así que también creo que los mejores cocineros son las amas de casa que están en la cocina que también nos enseñan un poco de todos los días yo tengo mi suegra que me enseña mucho todos los días este lo que es la cocina y yo en mi casa, bueno, no hago nada dejo que mi suegra me enseñe todos los días así que está bueno eso tener una buena suegra que cocine es lo mejor que hay sí ahora está por la vida mirando sí. que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán Emitimos canciones de otoño Mi mi dama valiente se peina Por favor, que habla del alma menestrosas y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas Canciones de otoño, siéntelas sí. otoño en dos Prestar mucha atención Comienzo de espacio publicitario Otoño 2013 Otoño 2013 La vida con mirada de mujer Bien, acá estamos dispuestas con el mate los Un programa donde encontrarás tu espacio Para hablar de todas las cosas que vos quieras hablar Y que quieran <risa> los demás Con la conducción de Esther, Claudia Y la participación de Liliana Con sus datos sobre numerología La vida con Con mirada de mujer. Sé feliz y hace feliz a quien está rodeado. Todos los jueves a partir de las 18 horas. Mayorista El Pelado el pelado Regalos, Regalo. libros, libros, perfumería, billutería sí. Y mucho más y mucho más. Te esperamos en nuestras sucursales En Quilmes, El Pelado Entre Ríos 15 A Pasos de la Estación En Solano, El Busca, El Busca 2 Y Amanda, Avenida Donato Álvarez 3040 Y en Lanús 29 de Septiembre, 2072 Esquina 9 de Julio los mejores precios, servicios, y calidad. calidad. Encontraros en mayorista, el pelado. La hora de los pibes. La hora de los pibes. Toda la información de las inferiores, juveniles, infantiles, categoría La Espumita, la liga metropolitana del Quilmes Atlético Club. La hora de los pibes. Con la conducción de Marcelo Firpo y la colaboración de Matías Aquino. La hora de los pibes. de Todos los jueves a partir de las 20 horas. En nuestra lengua, interés general, degustaciones del vino, historias del rock nacional e internacional. Te esperamos este y todos los jueves a las 22 horas. La música del recuerdo. Lunes y viernes de 16 a 19 horas. El la música del recuerdo. Trucha rivales buenas noches. Con la conducción de Daniel Guerra. Aquí en la 97.1. La música del recuerdo. Feria de las colectividades Quilmes 2013. Puestos de comidas regionales y productos nacionales y extranjeros Espectáculos musicales y desfiles de las colectividades residentes en nuestro país Del 3 al 7 de abril en el Museo del Transporte La PRI de Ricardo Rojas, Quilmes Oeste Estacionamiento gratuito Municipio de Quilmes, las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwiches del Sur Son argentinas los viernes en FM Elite, vale todo. vale todo. Un programa dinámico, con buena música, charlas, notas, información y mucho más. El programa de los alumnos del Colegio Alemán. No te lo pierdas, viernes de 18 a 19 horas. De los creadores de Solo para Entendidos llega a FM Elite... 19 a 21 todos los viernes, FM Elite presenta No Soy Yo, Sos Vos, con la conducción de Belén Marón la culpa a ellos o a ellas ¿no? Natalia Costa como la tontita como más o menos previa a la previa ¿no? como la... una onda así al viernes jugada punch y locas. Vicky Conejero como la mala onda ¿y quién les habla? que es la primera vez que hablo acá si hay un mal necesario que está presente. Y también Eco la Marco, la que a todo le chupo un huevo. Dale va a llamar y le vamos a dar con su Ay, gente, famosa, gente famosa. Em, en... no soy yo, sus voz. Si sí, lo no, como, como queremos no queremos. Total no, le últimos no, ojos, o sea. Los últimos ojos. Últimamente las mejores salas. <risa> <risa> ¿Escuchaste? Fin de espacio publicitario. Otoño 2013. Buena música. Otoño 2013. Avanzando. la vida mirando bueno, por una canción volvemos por la primera 97.1 de Quilmes FM Lee seguimos con la cocina este, ahora vamos a vamos a ver qué más tenemos en un restaurante siempre se se escriben cartas o menú, como le llamemos y ponemos la cocina que más nos gusta a, lo, a los chefs a veces ponemos este, comidas que que decimos que lo hacemos nosotros que no es un invento, sino que es algo que nos viene la, a la cabeza y lo hacemos en el momento ese este, no lo inventamos, ya la cocina está toda inventada, nosotros lo que hacemos es copiar la cocina de los demás y cambiarle alguna algunas cosas, hierbas Este, ponerle más sal, menos sal pimienta, menos pimienta pero o más cocción, menos cocción de distintas formas, dibujar un plato eh, ponerles colores a los platos, colores vivos a los platos para que tengan más entrada a la vista de la persona cuando la persona va a un restaurante come más por la vista que, que por otra cosa y después este, pero también tiene que estar bueno el gusto tiene que, que tener Buena, buenos aromas este, una cocina con buenos aromas es muy rico este, hay muchos lugares que trabajan con muy buena muy buena materia prima deberían todos los restaurantes trabajar con buena materia prima eh, se sale sale un poquito más se cobra un poquito más pero eh, uno come con gusto porque la materia prima es es lo esencial en una cocina para Para comer, la gente que va y ve que tiene buena materia prima, sigue volviendo. Hay muchos lugares que, bueno, vamos y vemos que no, la materia prima no es muy buena y, bueno, dejamos de ir. Entonces, para que los negocios eh, tengan buena remuneración en lo que es este gastronomía, deberían trabajar todo con materia prima buena. Y hay muchos lugares que venden materia prima buena. Y los que no, bueno, ellos sabrán por qué lo hacen por ahí por gastar menos este, lo hacen y no, no es lo bueno, no es lo mejor bueno vamos a pasar a otra receta también de pasta y, no, vamos a pasar un, la salsa blanca vamos a dar la receta de una salsa que la salsa blanca básica pero con algunos ingredientes que le ponemos nosotros para tener otro gusto una salsa blanca con un litro de leche eh, esto es para un, una comida para 5 personas también yo siempre hago para de 5 personas hacia adelante, después se puede bajar este, las cantidades entonces sale para una persona para dos pero una salsa básica para 5 personas es un litro de leche una cebolla picada finita finita o si la ponemos este licuar mejor para que no se vea en una salsa blanca 200 gramos de manteca para Rouges, que le decimos es lo que nosotros armamos con una, con una masa este, batida para que tome consistencia la salsa. Eh, 100 gramos para roux, para do, lleva 200 gramos de manteca y 100 de harina para hacer esta masa que hacemos este, para la consistencia de la salsa. No es moscada, buena no es moscada. Pimienta a gusto y sal, eh, sal cantidad necesaria. Ahora estamos trabajando con menos sal por la gente y todo eso, entonces en la cocina tratamos de trabajar con menos sal, si es posible la menos cantidad de sal. Después podemos poner en la mesa la sal y la gente le pone a su gusto. El procedimiento es rehogar la cebolla, eh, que quede bien transparente, después echarle la leche hasta que hierva. Después le agregamos la sal, la pimienta, la nueve moscada, y mientras eso, mientras que la leche se va hirviendo y se va tomando el colorcito que tiene que tomar vamos haciendo armar el ruz ponemos la manteca este la manteca blandita le ponemos este la harina y lo batimos hasta que quede una masa muy este, no muy ligada sino que quede bastante alargada la masa y eso le echamos a la leche cuando ya está hirviendo pero revolviendo constantemente para que no se obtengan grumos porque si dejamos de batir eh, se hacen grumitos y la salsa blanca con grumos queda feo a la vista de la persona eh, la salsa blanca tiene que salir este, bien, tiene que ser mmm, una capa eh, bien lisa y no muy espesa porque también la salsa blanca espesa cae mal al estómago tiene que ser más bien liviana la salsa y esa salsa es riquísima con la cebolla Después podemos ponerle cebolla de verdeo podemos ponerle cibulet, podemos ponerle toda la cantidad necesaria que ustedes quieran de eh, hierbas, las hierbas son muy buenas para nuestro, para nuestro organismo, podemos ponerle salvia que queda muy rico, eh, yo hace poco hice una comida con una pasta con salsa de salvia, con salsa blanca y salvia y a la gente le gustó muchísimo y así con todas las salsas podemos ir integrando muchas hierbas, yo en Vivo con mi esposa y mi esposa tiene una huertita, no una huerta grande, pero sí una huertita chica. Entonces vamos sacando cosas de ahí para hacer nuestras comidas. Este, tenemos hierba, tenemos este albahaca. Y son muy buenas las hierbas que uno tiene en un pedacito de, de tierra que podemos tener en nuestras casas. Le digo que pueden armar ustedes mismas su propia huertita. En un metro por un metro... Podemos tener una huertita para cocinar la gente que no, no puede comprar o no tiene muchos recursos. Eh, esa gente podría armar unas huertitas en su casa o en en, una, en macetas. También he visto muchas veces cebollas de verdeo, cibulet, eh, romero. Eh, todo eso nos sirve todo para, para cocinar y les digo que es muy bueno. Y armar salsas, podemos tener este, plantas de tomate para hacer ensaladas o sino también para hacer salsas de tomate con, con todas las otras hierbas todo lo que es de huerta todo lo que es orgánico es lo mejor que hay yo siempre le digo a todos que tengamos una huertita en cada uno de nuestros lugares eh, en mi trabajo bueno no cada uno su trabajo no puede tener pero en su casa así podemos tener una huerta tener eh, tener todo tipo de hierbas este zapallo todo lo que uno quiera Así uno puede comer comidas orgánicas, y, y, y nosotros vamos armando así, con hierbas vamos armando distintos tipos de, de salsas y, y bueno, es lo mejor que hay. Yo les recomiendo la tener una huertita cada uno de nosotros en nuestras casas y así poder ir probando la salsa de distintos tipos de hierbas. Este, así también podemos tener el zapallo para hacer calabacitas rellenas también planta de calabaza para hacer rellenas zapallos para hacer relleno para el zapallo papa para hacer este un buen est un buen puchero eh, todo en, en un, una tierra de uno por uno podemos tener este todo ese tipo de cosas Yo se lo digo porque en el lugar donde vivimos no es muy grande la huerta pero si sí, tenemos de todo bueno igual lleva su trabajo, eso lo hace mi esposa no yo así que lleva su trabajo y ella está en eso y le gusta hacer y bueno yo saco de ahí las cosas yo le robo un poco para yo cocinar y también para llevar al lugar que cocino yo en estos momentos trabajo de, de viernes a domingo en, en un country en san miguel del monte eh, es un country muy grande tiene tres lugares de hospedaje y los fines de semana se trabaja muchísimo son solamente trabajos de fines de semana este, ahora estuvimos seis días en Semana Santa trabajando, hay mucha gente, va mucha gente a comer eh, y ahí yo soy el cocinero principal de ese lugar este, también se hace parrilla, también hago parrilla también tengo fotos de parrillas en mi sitio eh, también soy medio personal en, mi, en mis comidas pongo cosas que por ahí en otro lado no lo ponen eh, hice una parrillada de, de verdura y frutas este, una parrillada de morrones este zapallito berenjena banana naranja este todo un mix de, de cosas eh, había una gente que venía de, de europa y le gustó muchísimo y eh, cayó muy bien ese tipo de, de parrilla junto con la carne tener este distintas cosas en la, en la parrilla es muy bueno este, he visto una vez por televisión que estaban haciendo eso y me gusta ver mucho los programas de, de cocina aunque a veces chillo con lo que hacen ahí pero también aprendo mucho de lo que hacen ahí a veces uno chilla para aprender entonces aprendo mucho y saco muchas cosas de los demás y después yo lo pongo lo pongo a hacer yo y lo pruebo cómo se hace y, y si sale bueno lo sigo haciendo y les agradezco a los cocineros que por ahí aunque yo chille por atrás de la cámara de una cámara de televisión de lo que hacen este está bueno aprender de esa gente y ir copiando lo que hace uno, el otro y e ir, e ir poniendo nosotros también algunas cosas ver cómo queda Ahí, una naranja a la, a la parrilla es rica, lo pasa por harina la naranja cosa que no le sale al jugo y le pone a la parrilla y queda muy bueno muy bueno igual que la manzana a la parrilla queda buenísimo la banana a la parrilla, muy bueno este, lo probé, tengo un, una foto ahí que ustedes pueden mirar que no es mentira que es algo verdadero y si alguna vez quieren probarlo me llaman este, y yo voy a su casa y se lo hago, no hay ningún problema este y ustedes van a probar lo que, que por ahí en otros lados no, no se vende o no se, no se conoce por eso digo que, que la cocina es un arte es el arte más grande que hay en, a, en el mundo este, uno tiene que ser artista para hacer todas las cosas que hace una cocina hay que ser artista y bueno yo siempre me propuse ser un artista de la cocina y lo logré y estoy satisfecho de haberlo logrado y bueno, ahora estoy tratando de que mi hija logre lo mismo y también estoy muy orgulloso de mi hijo que está logrando ya hay muchas cosas que lo hace a, igual que su padre y bueno, ya más, más adelante es muy chica todavía, tiene 20 años ya igual en, no más o no, 10 años ya va a ser una maestra cocinera y, y enseñarle a los que vienen atrás también uno tiene que enseñar a los que quedan atrás a los que vienen atrás de nosotros hay que enseñarles. Yo cuando entré, y no es una crítica, sino es algo para que el cocinero aprenda. Cuando yo empecé en, una, en un restaurante, no había estudiado todavía, y empecé trabajando en un restaurante, y, y se escondían los cocineros para no enseñarnos. Y en mi época siempre fue igual. Eh, se escondieron, nos mandaban a pelar papa para que nosotros no veamos lo que hacían los demás para que no aprendamos. Pero uno tiene que ser vivo, tiene que tener los ojos para aprender y, y escuchar, callándose la boca, pero escuchar y uno va aprendiendo así. Y después ser cara dura para empezar a trabajar en una cocina. y Ir probando en la casa, uno tiene que llegar a la casa y hacer lo que vio que el cocinero lo hizo. Pero en mi época era muy difícil aprender a ser cocinero. Más por todo lo que nos gritaban en la calle, porque era una cocina... de siempre se dijo que la cocina es de, de mujeres y no, es de todos todos estamos integrados las mujeres y los hombres cocinamos igual y cocinamos de la misma forma y tenemos la misma forma de cocina y hay muchas mujeres que son mejores que nosotros este, así es hay que hay que aprender también de ellas pero como así decía que, que en mi época era muy difícil aprender, pero sin embargo aprendí Aprendí después que tuve necesidad de viajar hacia afuera. Eh, estudié porque me pedían mi diploma. Eh, y estudié porque también me gustó lo que me enseñaba el instituto. Lo que eran pesajes, lo que eran cortes, las técnicas. Eh, tienen muy buenas técnicas para aprender en un instituto. Yo iría a aprender las técnicas. Eh, y todos los años eh, las técnicas son distintas porque vienen distintos cocineros con distintas técnicas de otro lado, que no son de acá de Argentina, sino vienen de España, de Italia, eh, de Japón, y tienen distintas técnicas de, de uso de una cocina. Y bueno, este, tenemos que ir aprendiendo de todos un poco. Y, y después ponerlo en hacerlo nosotros mismos en la casa, este, no tenerle miedo a la cocina, no tenerle miedo al fuego, este hay muchos chicos que también quieren aprender yo tengo un hijo de 15 años que también ya a veces me reta porque le digo que tiene que aprender a hacer pasta porque él estudia su secundaria pero también me gustaría que aprenda mi oficio para que él si el día de mañana quiere puede seguir mi oficio si no, no si no, seguirá lo que está estudiando pero siempre le digo a mis hijos que, que mi oficio me dio lo que tengo y me hizo ver lo que soy ahora y este oficio da muchas cosas y uno lo sabe hacer de corazón y lo hace con ganas y, y uno se debe a la gente que come que va a comer y es a la gente que nos que nos paga a nosotros eh, por ahí si sí, nos paga un patrón o el dueño del negocio pero el que nos paga es el que va a comer realmente y esa es el, la persona que tratarlo lo mejor posible y darle de comer lo mejor posible y y bueno este, y qué más eh, en la próxima programa me gustaría que ustedes vayan llamándome este, preguntando anoten todo lo que quieran preguntar y yo les voy a contestar eh, para eso estoy espero que este programa les sirva les sirva este, que el día de mañana podamos vernos en algún lado y y decirme qué es lo que aprendieron, qué es lo que no aprendieron, qué es lo que necesitan aprender. Entonces este, nosotros vamos a ir, yo por mi cuenta, eh, voy a ir enseñándoles. Y después cuando traiga algunos cocineros que van a estar conmigo, que voy a empezar a, a invitar, ellos también van a contestar, lo, van a venir distintos tipos de cocineros, eh, reposteros, cocineros, para que ellos contesten de lo que ellos este lo que ustedes pregunten para que ellos les contesten los que más saben este, yo sé de todo un poco eh, soy cocinero ya viejo pero este pero hay cosas que, que no me dedico a hacer entonces no estoy muy bien al tanto, pero ya vamos a empezar a traer cocineros que están al tanto de muchas cosas y que nos van a enseñar muchas más cosas y que yo también voy a aprender con ellos al lado de ellos este, lo que me dicen las experiencias que tuvimos, este, todo ese tipo de cosas ya vamos a ir aprendiendo entre todos. Entonces, anoten todo lo que quieran saber y en los próximos programas me van preguntando este, y yo voy a ir respondiendo y la persona que venga conmigo también les va a ir respondiendo. Y bueno, por hoy creo que nada más. Sí, un poquito más. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Buenas <ríe> Eh, como te dije te iba a robar unos minutos, te lo dije en privado Y bueno, era para darte la bienvenida a esta nueva casa No sé si antes hiciste radio, no tuvimos la oportunidad de charlar Es tu primera vez, sí. así que bueno, bienvenido primero a la radio Que tiene muchísimas cosas lindas, compartir con la gente eh, Bueno, transmitir un pensamiento o cosas, conocimientos Y que la gente te responda también, eso está muy bueno Ya con el tiempo lo vas a ir viendo, está, está muy bueno Eh, así que bueno, esperemos que, que estemos a la altura, cualquier cosita que necesites y que, que quieras transmitirnos Siempre estamos abiertos a nuevas propuestas y demás, así que bienvenido nuevamente Y esperemos que este siglo dure mucho más Esperemos que sí, y esperemos que la gente le guste el programa Sí, eh, los martes y los jueves, ¿no? Sí, sí, de, 14, y de, de, 15 de 15 a 16. 16 De 15 a 16, a partir del día de hoy sí, sí. Y esperemos que por mucho más tiempo más Esperemos que sí Sí, va a ser así. Hay que hacerlo con fe. Me estoy dando un montón de cosas con vos, así que seguí. <risa> y bueno, esperemos que sí. tenemos que la gente en la casa también lo tome como esto, como, como un aprendizaje. Así como yo lo tomo de, de muchas cosas que pasan en la televisión o en la radio y escucho y aprendo. Y también este yo por mi... Por las cosas que escucho en la radio No escucho muchos mucho programas de, de cocina No escucho Entonces me gustaba Que, que empiece a haber algún programa que, que empiece a difundirse por la radio También programa de cocina Mira No solamente aquí, por la televisión Si la memoria no me falla Eso es el primer programa que tenemos En toda la historia de FM Elite En serio, de cocina Eh, creo que sí, si la memoria no me falla, sí, sos el primero Hay muchos programas de magazine, sí, sí. De, de chimentos, de, de lo que se te ocurra sí. Pero de cocina es la primera vez que escucho Así que sí. está está bueno que la gente se pueda sacar las dudas Que llame, que se comunique alguna receta rara, receta sí. original, receta rápida, lo que sea sí, sí, sí. Pero para la cocina nunca está de más el conocimiento Así que bienvenido nuevamente Y a partir del día de hoy te vamos a encontrar los martes y los jueves a partir de las 15 horas Muchas Gracias, ¿eh? muchas gracias y bueno, empecé eh, esperemos que muchos cocineros más se vayan sumando a las radios que sería muy bueno no solamente en la televisión pues en la televisión lo, por ahí vamos a hacer un poquito más de show que hablar entonces sería más lindo ir a hablar también hacer un poco de show, no ser tan este, esta, no estar tan sin reírnos ¿no? pero estaría bueno que las radios empiecen los cocineros a a fomentar lo que es la comida y que nos empiecen a escuchar en la radio eh, así que espero que, que esta salida en la radio haya servido para que los demás cocineros también empiecen a pensar a salir en la radio eh, en todo tipo de radios más en las radio de las provincias y todo eso que la gente que no, no tiene muchos recursos nos puedan escuchar y puedan captar lo que nosotros queremos hacer y que nos puedan ayudar a que aprendan más chicos eh, y los chicos que están en la calle eh, las chicas que están en la calle que empiecen a aprender cocina que es muy lindo nos saca muchas cosas de la cocina eh, nos eh, nos mantiene con la cabeza este, preparándonos para otras cosas entonces estaría muy bueno que toda esta gente que por ahí dice no, no puedo aprender empiece a escucharnos y aprender y nosotros que podamos tener lugares a donde podamos dar clases Sería lo más lindo, yo no cobro por dar clases, eh, si hay un lugar a donde ustedes tienen y tienen este gente que no puede pagar, eh, me llama, se comunica acá en la radio o se comunica en mi celular o por vía Facebook este, y nosotros podemos ir y darles una mano, enseñarles, este, sería muy lindo y me gustaría un país que empiece con oficios, que es lo que está faltando en este país, este, enseñanza de oficios. Eh, no nos olvidemos que antes existían más los oficios que otras cosas y estaría bueno que los oficios vuelvan a integrarse de vuelta a nuestro a nuestro país, a nuestras comunas que haya más gente que, que esté dedicada al oficio entonces van a empezar a por ahí a los chicos que están en la calle les va a empezar a gustar los oficios y salir un poco de la calle y pensar más en el estudio eh, y bueno y todo lo que podamos ir ir viendo este, pero llamo a esa gente que tenga lugares saloncitos chicos este, locales chicos y que se fijen alrededor si hay gente que, que lo necesita aprender y bueno llámeme y, y nosotros vamos a ir a, eh, nosotros vamos a ir viendo qué es lo que se puede hacer tengo bastante cocineros que pueden también hacer lo mismo que yo eh, no vamos a cobrar Hoy se debia a trabajar, vamos a poner en la espalda para que para que los demás aprendan a, a cocinar. Así que me voy me voy despidiendo. Este será hasta el programa que viene, que va a ser el martes que viene y seguiremos hablando de todo lo que es cocina y ustedes Tienen los teléfonos para poder llamarme y preguntarme. Y ya por ahí el martes que viene vamos a traer un cocinero invitado. También para que ustedes le pregunten. Pregúntenle mucho. Así ustedes también van van conociendo todo lo que es la cocina. Y, y bueno, me despido de ustedes. Les agradezco por haberme apoyado al primer programa. Este, yo sé que mi señora me está viendo por está escuchando y también me dijo que estaba saliendo muy bueno y, y bueno este nos, nos escuchamos de vuelta el martes bueno, nos dejo ya así no los canso tanto de la cocina <ríe> bueno, chau hasta el martes que viene